Miren la peadera que le ha caído al bufón este Es una rasquiñita que no ha podido quitarse ni con todo el alcohol del mundo Vea bufón, siga usted con su concierto de... Están ustedes viendo y escuchando a la loca esta que está programando, repitiendo música. No jodas, estás jodido. Rebúscate y no repitas, loro copión. Si no tienes música, ven que yo te ¿Qué pasa mi vecino? Me da hasta risa hombre, risa me da mi vecino, me quiere ganar de sonido si no tiene sonido, me quiere ganar de música y la música es prestada, me quiere ganar de música y la música es prestada, para nada No tienen música Pónganse a buscar música buena No puro ruido Música con calidad Óyeme No sufra tanto Ajá, ¿y qué picotero? Picotero medio H Al fin terminaste de poner tus propagandas y discos canzones como tú. Ahora escucha y verás, ahora escucha y verás y podrás comparar la buena música que te voy a soltar. Dios no sacan a pasar todos. Oh. pero acabado, ¿crees que con ese sonido y esa música tan mala me vas a ganar? No te pongas a la burla, porque la gente te va a criticar, caballito cerrero. sí, contigo, déjate de andar diciendo que eres el más macho, hombre, está cagado, está cagado. hombre, me da risa, ajá, que hace mejor, quédate quieto, zapobullón, zapogetón, arranca. impulsar los mismos éxitos que yo. Hombre, sea serio. ¿Tú? Ahora todos quieren sonar e impulsar los mismos éxitos que yo. ¡No tiene rival! vitalidad y, y sonido! Déjate de andar diciendo que eres el más macho, hombre. Está cagado, está cagado, hombre, me da risa, hombre. Así que es mejor, quédate quieto, sapobullón, sapogetón, arrastra